Bueno, revisando la información, nuestra cadena asociada NBC eh, ha confirmado que ha fallecido Michael Jackson. No solo sufrió un infarto, estuvo en coma y la información que se está entregando en Estados Unidos por la cadena asociada NBC es que falleció Michael Jackson, que está muerto. Él recibe, sufrió un infarto en su hogar, fue rescatado casi sin signos vitales, pues se le intentó reanimar, se le llevó al hospital, alcanzó a llegar, pero a poco de llegar falleció, es decir, su muerte ya se produjo hace un tiempo atrás y aún no se ha informado, seguramente para esperar que llegaran sus familiares al centro hospitalario, donde ya estarían varios de ellos incluyendo su madre, y todavía no estaba confirmado, por lo menos para los periodistas, si ha llegado el, el padre que al que se esperaba, con el cual tenía un poco más de distancia. Parece que la información ya también está circulando fuertemente en Estados Unidos, en la línea de confirmar la versión del fallecimiento de Michael Jackson, a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio. Esa es la información que tenemos hasta el momento, confirmada la muerte de Michael Jackson, dos artistas de Hollywood en una misma jornada, en solo pocas horas de diferencia. Sigamos escuchando si llega algún otro reporte. <risa> ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, la noticia llega a esta hora desde California donde se informa de la muerte por un infarto al corazón de la estrella del pop Michael Jackson tenemos los detalles con José Antonio Nemes. Sí. según lo que informan diarios como Los Ángeles Times, por ejemplo, de New York Boys habría recibido un llamado a eso de las 12.26 horas de la ciudad de Los Ángeles, 5.26 la... Así es, señoras y señores. Michael Jackson ha muerto interrumpimos en ese momento la programación habitual de televisión azteca ...para darle a conocer esta noticia, una noticia lamentable que ha corrido por el mundo entero... ...Michael Jackson, el rey del pop, falleció. Falleció este jueves. La información todavía sigue fluyendo a trompicones, desde luego. Ha corrido como un reguero de pólvora, desde luego, en todas las cadenas de televisión estadounidense... las agencias de información. Hay diarios como Los Angeles Times, en la cadena de noticias CBS... Todos indican, primero indicaban que Michael Jackson estaba hospitalizado Después, después, después hablaban de que había sido llevado de emergencia a un hospital de Los Ángeles Después de haber sufrido un ataque cardíaco Inmediatamente después de eso ocurría con insistencia la versión de que se encontraba en estado de coma y Luego de haber sido atendido de emergencia e internado en un hospital de Los Ángeles, California Inmediatamente después Se confirmó la noticia, la primera noticia de su muerte, surgió eh, vía internet y estamos en posibilidad, desde luego, de confirmar esta lamentable noticia. Michael Jackson, el rey del pop, ha muerto. Imágenes en vivo que nos están llegando de Los Ángeles, imágenes en vivo de las personas que se están trasladando precisamente al hospital en el cual fue internado. No. It ain't a home It ain't a home It ain't a hopper.